Buenas tardes, Carola. Juan Pablo Bertolini, te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Sí, amiga. <ríe> Ustedes siempre nos tienen en cuenta. Muchas bueno, gracias. Bueno, es un reconocimiento también a, a lo importante de la tarea que desarrollan, Carola. Eh, lo cierto es que eh, el año pasado fue rarísimo, fue inédito. Sí. Estuvieron laburando, ya nos vas a decir cómo, eh, pero también déjame preguntarte cómo es que van a laburar este año, porque ya hay algunos cambios, ¿no? Y sí, tenemos cambios. Eh, la verdad que el año pasado fue raro, este año también parece raro, pero eso no nos incomoda, digamos. Eh, trabajaremos de la misma manera, con las mismas ganas, pero bueno, tendremos que ir viendo cuáles son los nuevos escenarios hasta que las clases no comiencen. Estamos así como expectantes a ver qué pasa. El año pasado tuvimos menos alumnos en educación domiciliaria porque todos los alumnos fueron domiciliarios. Así que... Eh, nosotros no tuvimos eh, los alumnos, o sea, sí tuvimos estudiantes a cargo en la modalidad Pero no fue la misma cantidad que otros años Porque un alumno con alguna situación de enfermedad simple eh, Siguió trabajando con su escuela y con sus maestras a través de las redes O a través de cuadernillos y otras cuestiones Así que vamos a ver qué nos espera este año Bueno, eh, es, eh, tuvieron que trabajar, claro, alumnas y alumnos en la virtualidad y eso por ahí volvió, como dijiste claramente, a todos los alumnos, les alumnes este, como domiciliarios. Pero, eh, ¿te tocó laburar específicamente, Carola, eh, con eh, niñes eh, que estuvieran con familiares o que ellos mismos estuvieran atravesando la infección de la covid No, porque nosotros no vamos a trabajar, creo, por ahora eh, con situaciones de enfermedad de COVID, porque es una situación sumamente transitoria que no dura más de 15 días. Tal cual. Así que en esas situaciones creo que no vamos a estar interviniendo. Por ahí lo que eh, se nos presenta como diferente eh, este año, y, y hoy a la mañana tuvimos mesa federal de, eh, con la gente de todas las provincias de Argentina. Y lo que se nos presenta a todos como diferente es que por ahí este año hay un grupo de riesgo que, que no va a estar yendo a la escuela porque tienen alguna cuestión eh, de salud que no los deja ir a la escuela presencialmente. Y esos alumnos van a quedar en su casa realizando trayectorias escolares. Ahí, eh, como domiciliarias cuando se necesite, eh, vamos a estar actuando y si no ellos van a seguir, esos, esos estudiantes van a seguir eh, trabajando con sus escuelas, de acuerdo a lo que se vaya organizando. Pero como te decía, en función de cómo se vayan desarrollando las cosas y el año, vamos a ver bien cuál es nuestra presencia en cada una de las situaciones. Muy bien. Creo que este año nos toca revisar situación por situación qué necesita cada uno de los estudiantes y ahí ir pensando eh, cómo cumplimos con el derecho a la educación. Muy bien. Carola, es, este, te lo tengo que preguntar también a la pasada, eh, la cuestión de las vacunas, no sé cuál es tu posición personal, pero van llegando en cantidad vacunas al país y se habla de que ahora va a haber una aceleración, uno de los eh, grupos que está en la cola, en el lugar que le corresponde, es el de las y los docentes en toda la Argentina. ¿Esto podría cambiar esa dinámica? Eh... Yo estoy de acuerdo con vacunarme, así que voy, estoy primera en la fila cuando, cuando se pueda. Muy bien. Pero en realidad no, no tenemos información desde la modalidad de cuándo nos toca. Todavía no sabemos claro, claro. eso. Pero sí sabemos que, que, bueno, que estamos ahí medios primeros eh, a la espera porque, bueno, porque el sistema educativo tiene que estar funcionando lo mejor que pueda y para eso la vacuna creo que va a aportar un montón. Un montón y sobre todo tranquilidad para, para, la, para tus compañeros y compañeras, Carola. Sí, sí, seguro. El estar vacunados nos va a dar la tranquilidad de que si ingresamos a un hogar o si ingresamos a trabajar al hospital eh, con alguno de nuestros estudiantes y con su familia, porque uno cuando va a un hogar eh, también está toda la familia, vamos a estar mayormente cubiertos si estamos vacunados. Pero bueno, estamos ahí a la espera de eso. De Muy cualquier bien. manera, nosotros ya hicimos el año pasado la experiencia desde septiembre a diciembre de ir a los domicilios y no tuvimos ningún problema. Ningún docente terminó infectado ni nada porque aplicamos mucho el protocolo, tenemos mucho cuidado con eso y la verdad que nos fue súper super bien el año pasado. Así que la verdad que no tenemos miedo, estamos así como con ganas de volver a los domicilios, con ganas de volver a trabajar y, y bueno, y creo que como... Como estamos en una situación de pandemia, todos tenemos que poner una parte de nosotros y bueno, ahí estamos. Muy bien, la o pondremos. sea, hay un protocolo, funcionó, lo van a seguir usando este año y sí. este, Carola, te has referido a la relación que tienen como docentes domiciliarios, eh, con, ¿con quién? Con, ¿Están trabajando con el Ministerio de Educación? ¿Con qué área específicamente se va, se va viendo cuál va a ser el desarrollo del, del laburo de ustedes? Nosotros trabajamos en el Ministerio, somos parte del Ministerio de Educación, somos una modalidad de, de educación, y el protocolo, eh, cuando se hizo, eh, nosotros tuvimos gran participación porque somos los que más conocemos lo que, lo que sucede cuando hacemos nuestra actividad, y bueno, después de eso fue, pasó como todos los protocolos por los distintos lugares de salud, y, y creo que también lo revisaron los gremios y demás, y fue aprobado. Entonces, como a nosotros no funcionó, este año no lo modificamos. Continuamos trabajando con ese protocolo. Muy bien. ¿Tenés una estimación, Carola, de cuántos eh, chiques van a estar recibiendo este esta, esta acompañamiento docente domiciliario? La verdad es que no sabemos. No sabemos qué año nos espera. Eh, el año pasado tuvimos menor cantidad de estudiantes, por lo que te contaba al inicio. Claro. Y este año no sabemos, <risa> porque hay que ver cómo, cómo suceden las cosas, eh, qué, qué cantidad de alumnos eh, van a presentar sus certificados, porque este año va a convivir lo, lo presencial con lo virtual. Entonces a lo mejor muchos estudiantes dicen, no, yo no voy a presentar, o las familias, ¿no? Eh, deciden no presentar los certificados y continúan con sus escuelas haciendo la, a través de la virtualidad la parte educativa. Entonces, la verdad es que no sabemos bien qué es lo que nos espera, pero estamos preparadas, listas. Muy bien. ¿Son <ríe> chicos y chicas de qué edades, Carola? Lo... Eh, nosotros trabajamos desde los cuatro años hasta sexto año de secundario. Y si de alguna otra modalidad nos necesitan, también hacemos presencia. Así que... Eh, tenemos como un gran rango de edades. Muy bien. ¿Hay en, en total más o menos en la provincia cuántos son, cuántas y cuántos son, este, Carola, tus compañeros y, y en, en, en número, digo? Nosotros somos estables eh, alrededor de 10 personas y después en función de las necesidades que van surgiendo, porque esto tiene que ver con necesidades. Eh, eh, por ejemplo en un pueblo chiquito eh, a lo mejor una vez surge una persona, con un estudiante con enfermedad pero después al año siguiente no, entonces cuando sucede eso eh, combinamos con las escuelas, consultamos quién podría ser el recurso, quién conoce a ese alumno y, y se, se cita alguna, alguno de esos docentes a trabajar con el estudiante domiciliario, así que A veces empezamos siendo 10 y terminamos el año siendo 30, maestros domiciliarios. Otras veces, como el año pasado, fuimos los 10 de base y nada más. Eh, bueno, eso es como eh, aleatorios. Claro, claro. De cómo Hay... se va dando. ¿Hay, eh, Carola, una preparación especial, específica que, usted, que recibieron en la formación eh, o es este, un voluntarismo que se agrega a, este, a una mirada humanista y la, y la flexibilidad de corazón para entrar a la casa de una, de una personita que necesita tomar las clases en su domicilio? Nosotras, eh, no, no existe acá en la Argentina una preparación que diga que te recibís sos maestro domiciliario hospitalario. Pero sí hay hay varias diplomaturas y, y demás que, que varios docentes deciden hacer y bueno, eso le, después también les permite ingresar en los listados para, para tomar cargo. Claro. Pero no, no, no existe eh, una carrera específica para esto. Y el resultado, Carola, o sea, chicas y chicos de nuestra provincia que hayan tenido este acompañamiento, que es sumamente importante para no desconectar, ¿no es cierto?, con la escuela. Claro. Pero, eh, ¿cuál es el rendimiento de, de, de los niños y niñas, y de adolescentes también, no? Nosotros trabajamos en total corresponsabilidad y en total vínculo con las escuelas. Entonces, los alumnos y las alumnas van haciendo... Lo mismo que están haciendo sus compañeros como al mismo tiempo. Eh, vamos tratando siempre de estar súper conectados para que vayan aprendiendo tal cual lo que aprenden sus amigos que están pudiendo ir a la escuela. Entonces, generalmente cuando pasa este tiempo, eh, tra esta transitoriedad que genera una enfermedad, eh, cuando vuelven a sus clases eh, no, no tienen mayores dificultades para, para volver a estar no hay dificultades, no, no mayores. Directamente no hay dificultades para volver a, a, a anexarse, digamos a reinsertarse eh, en el aula. Sí, sí, a reengancharse, eh, digamos, a, y sobre no, todo si están en el mismo nivel. Claro, y nosotros lo que tratamos también eh, mucho es de mantener la parte social activa. Entonces también tratamos de que sigan en contacto con sus compañeros, eh, y, y bueno, ahí activamos sistema de carta, de mail, de redes. Eh, siempre armamos proyectos para que estén... Eh, el año pasado habíamos armado un proyecto con cuentos, entonces los compañeros mandaban cuentos narrados a sus otros compañeros que estaban en su casa. Siempre tratamos de estar en contacto permanente con la escuela porque sabemos que esto es transitorio y que cuando vuelven tiene que parecer que no pasó nada. Que no <ríe> pasó nada, faltaron... que estuvieron sí, allí está... a la par de sus compañeras y compañeros tomando las mismas notas. Eh, Carola, el año pasado, dijiste, el año pasado eh, te, te tuvimos por acá, por la siesta que nos fue, eh, para charlar sobre un programa educativo que lanzaron, sí. si no mal no, no recuerdo, en Radio Nacional, era Estudiar Conectándonos. ¿Qué pasó con sí. ese dispositivo comunicacional? Este... Nosotros el año pasado armamos esa propuesta para estar conectados justamente y hicimos seis programas de radio, eh, no, ocho programas de radio por Radio Nacional y después nos invitaron a participar en Canal 3 con cuatro programas más que el que quisiera verlos puede ingresar al, al sitio del Ministerio de Educación y ahí están y bueno, la verdad que, que nos encantó. Nos encantó estar en los, estar en los medios, eh, poder llegar a todas las casas, más allá de, de los estudiantes que nosotros teníamos. Y, y la verdad que pudimos hablar de un montón de temas, eh, pudimos sacar a, a un montón de estudiantes y de familias de, de lo cotidiano que había planteado el, el COVID, de estar adentro, de no estar con nadie, de no ir a ningún lado, bueno pudimos como generar un, un cambio por esos días en la vida de, de los estudiantes, así que fue sumamente positivo. Carola, la verdad es que es eh, muy bueno lo que nos contás acerca de este de tándem, este, este ¿no? porque la comunicación es fundamental para la docente, el docente, y te, te sentiste como como en tu medio, cuando te tocó hacer radio y también sí. estar en la tele, esto ¿qué, qué pasa, Carola? ¿Te... Sí, yo creo que los docentes somos comunicadores, más allá de que no, no sabemos hacer el trabajo que hacen ustedes en los medios, eh, tenemos ahí como, como en, en nuestra formación una gran parte para trabajar la comunicación, así que eh, más allá de cómo salió en cuanto a calidad y... y cuestiones que tienen que ver con los medios, a nosotras nos encantó armar los formatos de contenido. Eh, cómo, cómo partimos de los currículum y de, la, de los contenidos pedagógicos eh, para trabajarlo y trabajarlo desde otro lugar que hizo que todos se, se motivaran y que, eh, no sé, recibíamos mensajes que nos decían, eh, por ejemplo, estábamos trabajando con estudiantes que tienen alguna cuestión de salud mental y nos decían, hoy tuvo ganas de bañarse, de levantarse, de peinarse porque tenía que filmar el video que les iba a mandar a ustedes porque después va a estar en Canal 3. Entonces generó como toda esa cuestión, ¿no? Claro, hay de, una devolución. De, de cambiar la dinámica de, de, de esos tiempos que fueron tan complicados. Qué bueno, qué bueno lo que nos contás, Carola, es un gusto volver a tenerte por acá, estamos muy agradecidos por estos minutos que te robamos de la siesta, no sé si sos no de, de, de siestear o no, Carola, pero... <ríe> no, este... generalmente no. Muy bien, muy bien, esto nos da también ánimo para eh, dejarte acá cerca en la agenda y a lo largo de este año volverte a consultar, a robarte unos minutos más para que nos cuentes cómo va esta dinámica del 2021 que tiene un poquito de, de mejor color, si no me equivoco, ¿no? Sí, parece que sí, parece que viene con, con más cosas. <ríe> El año pasado fue un año muy difícil para todos, así que estamos contentos y creo que va a haber un año diferente, que vamos a seguir sobre un montón de cuestiones diferentes, pero que, que va, nos va a permitir hacer mucho más. Así que... Y bueno, encantada, cuando quieran conversamos de nuevo. Eso, no eso es lo que queríamos escuchar. Muchísimas gracias, Carola, y que tengas buen resto de la jornada. ¿eh? Gracias a vos, Juan Pablo, y a Paola. Les mando un beso. Muy bien, gracias, y lo, lo devolvemos, por supuesto, devolvemos una atención de cariño que nos hacía Carola Rodríguez, profesora domiciliaria y hospitalaria, estuvo en la siesta que nos fue.